Nosotros aquí presentes quisiéramos solicitarle a usted, con todo respeto,、eh, la ausencia de la procuradora. Con buena fe se hizo un cambio en la audiencia del 23 de julio para el 29 de julio, porque usted tenía un compromiso en su agenda. Y de la misma manera se pudo haber hecho para cuando estuviera la señora procuradora. Este, pues nosotros nos hemos trasladado de cientos, miles de kilómetros para estar aquí y con todo gusto hubiésemos hecho el cambio estando aquí la señora procuradora. No estamos en menospreciando ni mucho menos. Pero aquí sí、si、nosotros quisiéramos saber, señor secretario, si、eh, alguien tiene las facultades para asumir compromisos a nombre de la señora procuradora este, o bien Si directamente usted,、eh, todo lo que llevemos a cabo aquí, usted lo, lo, lo puede hacer de compromiso o hagamos un acta en donde se queden establecidos los compromisos. Y, o ahí en ese caso, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad sí creemos que es una falta de respeto el que no nos hayan solicitado un cambio de fecha y con gusto lo hubiéramos hecho como lo hicimos el anterior, ¿no? Porque sí, este, bienvenidos todos los que están en la mesa, pero sí nos sorprende porque pensábamos encontrar aquí y,、eh, a la señora procuradora. Entonces, s i quisiéramos saber si nos pueden explicar、eh, causas, o sea,、mm, Si fue, no sé, quisiéramos saberlo aquí antes de empezar con lo que queremos hablar, ¿no? Si podemos asumir compromisos, si hay, y, y si usted o alguien o la señora subprocuradora puede asumir el compromiso con facultad a nombre de la señora m a r í s e l a de la procuradora. Gracias. Señora Yolanda, por supuesto,、eh, número uno,、eh, Recibimos con los brazos abiertos a todos los que integran aquí la mesa y que han hecho un esfuerzo enorme por estar aquí. Yo sé que vienen de muchos lugares、eh, a distancia.、Eh, puedo tener la sensibilidad de las mortificaciones y seguramente pues tantas vueltas que han dado a muchas instancias seguramente de gobiernos.、Eh, de procuradurías de muchas reuniones seguramente y probablemente no han encontrado una respuesta clara específica y esto es lo que ha motivado número uno primero a buscar una fuerza común entre todos ustedes que son víctimas de esta、eh, situación en cada uno de sus seres queridos en lo personal pero también probablemente de, de esta burocracia de esta falta de efectividad, de dar respuestas en el seguimiento de los precios, lo puedo tener en la sensibilidad. La otra parte es,、eh, por supuesto, reitero pues esta disculpa de la Procuraduría, de la Procuradora en lo particular, seguramente tuvo、eh, la imperiosa necesidad también de atender algunos temas、eh, fundamentales. Pero quiero decirles y quiero que tengan toda la confianza, señora Yolanda y a todos ustedes que aquí se encuentran, que todo lo que aquí planteen, todo lo que podamos acordar, todo lo que podamos atender, va a ser、eh, seguido. Y, y a mí me interesa mucho, pues también de primera mano, conocer、eh, algunas cuestiones de orden específico, Seguramente algunas demandas, reclamaciones, y para mí eso es este, fundamental. Téngalo por seguro señora Yolanda, téngalo por seguro señora Lourdes, monseñor Raúl, Juan, Ángeles, Jorge, que lo que aquí estemos、eh, atendiendo en esta mesa se le va a dar un seguimiento puntual. Esa es la instrucción que yo he recibido del presidente Calderón. Y además es una convicción porque、eh, sé que es nuestro primer deber como Estado mexicano y como órdenes de gobierno el atender y el dar respuestas específicas y hacer todo lo humanamente posible que esté a nuestro alcance para, para dar respuestas a cada una de las demandas y de los pérdidas que, que, que, que se han tenido para poder este, darle también tranquilidad a, a, a los seres queridos que, que luchan y que buscan respuestas, que es el caso de todos ustedes. Así es que bajo esa tesitura、eh, hay que abrir esta mesa y con esa claridad y con esa definición de que lo que aquí、eh, se plantee, le vamos a dar un punto al seguimiento.、Bien. Como responsable de la política interna en el país, usted tiene las facultades para hacer compromisos. Aquí los siete puntos que les planteamos el pasado 23 de junio, de los cuales el 90% para, son para acuerdos con la Procuradora. Este,、eh, por lo que usted dice, me queda claro,、eh, se requiere voluntad política para poder llegar a acuerdos.、Eh, los acuerdos que, a los que se llegue aquí, este, Usted como responsable. De... Yo me encargo, señor, de darle seguimiento. Aquí está la, su p r o c u r a d u r í a también este, acompañándome en la reunión. Pero tengan la confianza de que、eh, Pues la responsabilidad que tengo como secretario de Gobernación es precisamente darle seguimiento a múltiples、eh, demandas, exigencias, reclamaciones y, por supuesto, a partir de ahí, pues ser, digamos, un especie de motor para que las cosas sucedan y entre esas, pues darle seguimiento a todas las acciones y, y definiciones que se tomen dentro de la, del gabinete de seguridad y en este, pues está también la misma procuraduría. Así es que te, tenga la plena confianza, señora Yolanda, de que si hay aquí compromisos para la procuraduría, también los vamos a hacer valer. y que aquí los vamos a estar acompañando para que esas t cosas se resuelvan、eh, de acuerdo a las capacidades y a las necesidades lo más pronto posible.